どんなに大きなものがいのした。 Esto es hora libre en el barrio, un viernes más acá en el estudio de la gráfica con un día primaveral.、Eh, nosotros somos un programa del Ministerio de Educación, de la Dirección de Inclusión Escolar y trabajamos en las escuelas públicas de la ciudad, primarias, secundarias y algunos jardines, haciendo radio. Y después los chicos y las chicas vienen a la radio a contar un poco lo que estuvieron trabajando.、Eh, en la tarde de hoy, precisamente, vamos a, tenemos como invitada una escuela media. Y no podemos dejar de mencionar la situación con las escuelas medias、eh, durante estas ya casi dos semanas,、eh, que tiene que ver con la propuesta de la escuela secundaria del futuro. Y las casi, estábamos charlando recién con las chicas que están acá,、eh, creemos que casi 27 escuelas que están tomadas hasta el día de hoy en protesta con esta reforma educativa que están proponiendo empezar a implementar. Eh, casi a fin de año o principio del año que viene. Así que antes de seguir hablando de esto,、eh, voy a presentar a las chicas, o mejor, preséntense ustedes de qué escuela son sus nombres. ¿Te animás, Wanda, a presentar a tus compañeras y decir de qué? No, te, no, d decir que no, al aire, v e n d r é que sí, sí. Bueno, ¿alguien que presenta el colegio?、Eh, bueno, somos del, del colegio María Claudia Falcone. Eh, bueno, somos cuatro chicas de q u i n o segunda. Quinto segunda. Laura,、eh, Wanda Barrantes, Joana Díaz y Nicole Guevara. Bien, el MEM número 7、eh, del Distrito Escolar Noveno. Sí. Bien.、Eh, vamos a empezar hablando de la toma. ¿Les parece? Ustedes me comentaban hace un rato que la escuela está tomada desde el día miércoles、eh, y estábamos charlando un poquito para quienes están escuchando de. ¿Cómo se llegó a la decisión de la toma? Fue algo? ¿Quién puede contar cómo fue? ¿Cómo fue la asamblea? ¿Qué es lo que pasó? Un, un poquito, relatar la situación.、Eh, bueno, fue un proceso muy largo porque tardó mucho en tomarse esa, esta decisión. Pero primero que nada, fue, se empezó como que era la, la única forma de que、eh, nos. Prestaran atención a, a este reclamo que estamos haciendo de que bueno, la mayoría no está de acuerdo con la nueva reforma de las escuelas, de lo que sería quinto, que hacer pasantías. Bien, y ustedes son de quinto año. Sí. Sí. Es muy importante que ustedes estén participando de esto porque ustedes el año que viene ya no van a estar. Sí, Entonces, sí. la participación de ustedes en realidad es fundamental para quienes vienen después también, ¿no? porque ustedes el año que viene ya van a estar afuera del colegio. Entonces, no es menor que la gente de quinta año tome la palabra, dé el ejemplo y defienda lo que es la escuela pública.、Eh, y en este caso, estar en contra de la reforma. ¿Y cómo es? ¿Se dio una asamblea en la que estaba todo el mundo participando? Sí, se dio una asamblea de todos los años.、Sí. Eh, y ahí nos informaron sobre. ¿Cuáles eran las causas? Las por, perdóname, ¿por medio del centro de estudiantes? Sí, por medio del centro de estudiantes, las causas, las consecuencias que también ten, de, tenía el hacer esta toma. Y a partir de ahí, después de esa asamblea, se dio otra para, decidir, para que todos votaran si estaban a favor o en contra de la toma. Bien, y vos me decías antes,、eh, Nicole, que a la mañana había como una posición mayoritaria y a la tarde otro y que fue como muy reñido, ¿no? Sí, sí, fue tipo sorpresa porque a la mañana salió、eh, que no, salió que no se haga la toma, no estaban de acuerdo y a la tarde fue como que、eh, fue. Tipo, muchos, muchos dijeron que sí, fue algo muy sorpresivo que a, a todos nos sorprendió porque no lo veíamos convencidos. ¿A quiénes nos veían convencidos? O sea. Eh, no todos estaban, primero, no todos estaban de acuerdo con、sí. la toma, como que llegar a ese extremo de tomar el colegio. Bien. Y después, como que todos dijeron que sí, entonces fue, bueno, al menos para nosotros, nos sorprendió que todos digan que sí. Bien. O sea, no sabían lo que iba a suceder. No, eran. Bueno, en este momento tenemos un, estamos en línea, tenemos a Teresa Fernández, ¿me estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Teresa, ¿cómo estás? Mi nombre es y a e l Buenas. Eh, ¿Nos puedes, vos sos parte de las compañeras que están en la toma de las Falcones, así? Sí, estamos acá.、Eh, estoy un poco mal de la voz, así que disculpen. Se te escucha bien. Pero ¿no? voy a tratar. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito? Acá nos estaba contando una compañera cómo fue la asamblea, que fue bastante reñida cuando tomaron la decisión de, de tomar la escuela. ¿Nos puedes contar un poquito、eh, para nosotros y para los oyentes、eh, cómo se viene dando este proceso? ¿En qué situación están hoy? Sí. Bueno,、eh, nosotros llegamos primero a la instancia de toma, después de hacer tres actividades más o menos、eh, seguidas, o sea, al hilo, sobre lo que era la reforma, porque como centro creíamos importante que los pibes pudieran tener información de lo que estaba pasando y que ellos pudieran decidir qué medida de fuerza querían tomar, principalmente.、Eh, porque sabemos que la toma no es la única instancia, pero es la instancia más fuerte. Entonces, está bueno también que íbamos a tomar el colegio. Que sepamos q u e estamos defendiendo o q u e estamos buscando. Así que primero hicimos toda una jornada de actividades en ambos turnos、eh, y votamos el miércoles la toma. d Este d e el miércoles, e s miércoles estamos tomados.、Eh, se toma el colegio a las seis y media de la tarde y ya empezamos a organizar las comisiones.、Eh, la verdad, que la primera noche que fue ayer,、eh, no, ya no, antes de ayer, éramos 60 personas en el colegio, cosa que es un número inmenso y ya hoy pasó lo mismo. Digan, los pibes saben de qué está, no saben lo que es la reforma y también entienden por qué no tienen que dejar que se implemente y por qué es tan importante hoy en día, teniendo 31 colegios tomados, bancar e s a medida también.、Eh, porque estamos a tres meses de que se implemente una reforma, tuvimos ya tres reuniones con el ministerio y no tuvimos ninguna respuesta. Entonces, yendo por las vías diplomáticas y queriendo dialogar, igualmente se nos ignora. Entonces, la única manera de hacernos ver están siendo las tomas, las medidas de fuerza, como la toma, las marchas. Que el miércoles pasado movilizamos a más de 3.000 pibes. Bien, y en, ese, en ese momento que fueron, yo tengo entendido por lo que estuve leyendo y demás, los atendió algún asesor, pero no les dio ninguna respuesta.、Eh, no, claro, la primera reunión que se tiene es con la Defensoría del Pueblo como, un, como mediador y después、eh, habían convocado a los colegios tomados y al Ministerio. Se presentan los colegios tomados, que p a r e c e entonces nosotros no estábamos tomados todavía, por eso no s fuimos, pero d el ministerio no va nadie. ¿Por qué dicen que si tomamos el colegio es porque no queremos dialogar? Entonces ya ahí tenemos una reunión a la que nos dejan plantados, básicamente. Después se da otra reunión que nos avisan con horas de anticipación, digamos. El martes a las 10 de la noche nos llegó un mail diciendo que el miércoles a las 12 teníamos la reunión con la ministra a c u ñ a los colegios no tomados. Vamos a los colegios no tomados a la reunión y los colegios tomados dicen: Bueno, nosotros también vamos a ir porque nosotros también formamos parte del colectivo y queremos dialogar. Y no se los dejó entrar a la reunión. Me acuerdo que estaban todos los chicos abajo de los colegios tomados pidiendo entrar y terminaron haciendo un acta、eh, solicitando una reunión y reclamando que no se les estaba dejando participar del diálogo. Bien, como una estrategia, quizás, ¿no? Claro. Para lograr, quizás, que las escuelas que no estaban tomadas sigan sin estar tomadas, y como si ustedes no se manejaran, digo, en general, entre los colegios, entiendo, porque vos me dijiste que hay 31, o sea que todos los días se van sumando diferentes escuelas a modo de red, porque el posicionamiento,、sí. digo, más allá de que haya internas, haya asambleas y se vote, digo, sigue siendo que hay como,、eh, no se está de acuerdo con esta reforma que se quiere implementar. Básicamente, ¿por qué? Si vos le tuvieras que explicar a quienes están escuchando, ¿por qué esta reforma no es buena? Primero que nada, más allá de la reforma en sí, son también los modos en los que nosotros nos enteramos de la reforma. Porque es una reforma que se viene armando desde febrero de este año、claro. y a nosotros nos llega la información por un supuesto PDF filtrado. Entonces, los modos tampoco fueron los indicados, digamos. En ningún momento se nos consultó sobre esta reforma y se nos avisó con anticipación de nada. Nosotros nos enteramos de la reforma cuando ya sabemos que se va a implementar el año que viene en colegios pilotos. Que resulta que no son pilotos, sino que son. Colegios definitivos, nada más que, el, que la aplicación de la reforma va siendo progresiva. Por eso el número no es de la totalidad de los colegios. Primero se, se implementan 17 colegios, creo que son,、sí. y después va creciendo según los años que van pasando. Entonces, la reforma también, los puntos que más chocan a la comunidad educativa, y a todo el movimiento estudiantil secundario, que, que es, somos quienes estamos llevando la lucha, en conjunto con los sindicatos docentes y todos los, nuestros padres y todo,、eh, Es el hecho de que en quinto año se plantea hacer pasantías laborales en empresas. Vos cursas la primera mitad del año en el colegio y después la segunda mitad serían pasantías. ¿Qué? Que te dicen supuestamente que son optativas, pero vos para pasar de año necesitas cierta cantidad de créditos.、Claro. Si vos optas por no hacer la pasantía, no llegas a acumular los créditos necesarios para pasar. Entonces es como que estás obligado, quieras o no, a hacer la pasantía laboral. Una pasantía que nadie te propuso, tipo nadie te preguntó si querías. Una pasantía que to avala totalmente la flexibilización laboral. O sea, nosotros, para e s t a r l a s empresas laburando, les estamos sacando el laburo a un montón de gente. Estamos ocupando un montón de puestos de trabajo.、Bien. Una vez que nosotros egresemos del secundario, los chicos que estén atrás haciendo las pasantías, van a ser los que nos estén sacando el laburo cuando nosotros ya hagamos,、eh, hayamos egresado. Entonces, también viene de la mano, obviamente, con todas las políticas de educación que está tomando el Estado. Este gobierno actual está tomando t o d a s medidas respecto a la educación pública que son bastante claras. Y también viene de la mano con la reforma laboral que se está queriendo implementar.、Eh, o sea, no es un dato menor. Después también el tema de la no repitencia de los primeros y segundos años. Es un conflicto que vemos、eh, por el tema de edilicio, más que nada. Se plantea que primer y segundo año no se repiten. Entonces, a usted puede ir mal en primer año, pero en lugar de repetir, p a s a s igual. Harías segundo año en tu turno y a contra turmas es el año que s O sea, que el primer año, lo recursás. Entonces, estás haciendo simultáneamente segundo año y primer año, porque lo estás recusando a contraturno.、Claro. Ahora, el otro turno, digamos, el primer año de la tarde, por ejemplo, tiene la matrícula llena, tiene 30 pibes, por ejemplo. Ahora, hay un cupo de gente limitado por, el, por la, la, la exposición edilicia que tenemos. Si nosotros a esos 30 pibes, que apenas nos alcanzan los bancos hoy en día, tenemos que sumarle todos los pibes que tienen que recursar el año. Y a ese profesor le tenemos que sumar todos los pibes que tienen que recursar el año. Ni el profesor va a estar capacitado pedagógicamente, profesionalmente, ni nada, para abarcar una educación, o sea, para poder b r i n d a r l e s la educación a todos los pibes de primer año y gente de distinta edad también. Ni dan realmente n o da el espacio, n o da la cantidad de bancos. Bien, se entiende. O sea, lo que la reposición de edilicias, claro, ese es el problema también. Bien. No tenemos、eh, reformas edilicias hace mucho tiempo, que es una de las, una de las medidas que estamos exigiendo. Entonces, se está planteando una reforma educativa nueva antes de... Regularizar el estado de la educación actual, la educación pública está en decadencia. Sí, se entiende lo que, es, lo que planteás, digo, es, un, es el diagnóstico de la realidad y un intento de hacer algo sin, a, sin siquiera contemplar las cosas que tal vez son prioritarias. Y también me parece importante, y me, nos despedimos si querés con esto, que me cuentes que yo sé que ahora a las 3 está programada una marcha, que es importante porque se relaciona más allá de, de las tomas y la situación con el 16 de septiembre, la noche de los lápices. p u e d e s、sí. explicar muy brevemente de qué se trata? Y te agradecemos que os hayas、eh, contado un poco acerca de la toma, Teresa. Bueno, sí, en la marcha de hoy estamos, esperamos movilizar a mucha gente primero.、Eh, con, o sea, teniendo en cuenta que la base fue la marcha el miércoles pasado, que movilizamos a más de 3.000 pibes, esperamos hoy mover a mucha gente, a pesar de las tomas y todo. Hay muchos colegios que levantan la toma y para poder movilizar a la totalidad de los alumnos casi. Hay muchos colegios que dejan una delegación que en el colegio cuidando la toma y van a marchar igual. O sea, nosotros no perdemos el eje de cuál es la discusión que estamos dando y cuál es nuestro objetivo. Nosotros no solo queremos frenar la reforma educativa, sino que también tenemos todas las reivindicaciones sobre la educación pública de calidad que exigimos. Es decir, primero que se regularice la NES. No hay ningún egresado de la nueva escuela secundaria, los chicos están en tercer año recién.、Claro. Primero que se regularice la NED, primero que se implemente correctamente la, la ley de educación sexual integral, primero que se consiga el real boleto estudiantil gratuito para toda la comunidad educativa, por ejemplo, que fue una de las cosas que reclamamos el 16 de septiembre también.、Bien. Primero que se r e g u l a r i c e l a l e y d e paritarias, que se respete la ley nacional de paritaria docente, primero que se dejen de enviar viandas podridas a los colegios, primero que se hagan las reformas edilicias que se exigen. Que se puedan cobrar todas las becas a las que tendríamos que poder tener acceso. O sea, todo eso entra también en el marco de, bueno, de por qué estamos tomando y por qué nos movilizamos los 16 de septiembre de todos los años. Porque no dejamos de lado todas las reivindicaciones que exigimos y que tenemos siempre en cuenta y que reproducimos a, partir, a lo largo de los años para tener una educación pública de, de calidad. Bien, muchísimas gracias, Teresa. La verdad que no tengo mucho más que agregar porque sos muy clara al hablar. Eh, muy ordenada, y bueno, te agradezco de nuevo que hayas participado de nuestro programa. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Lo que ustedes me estaban comentando también, como para darle un cierre a este tema, era el tema de, del protocolo. O sea, ¿quién me estaba comentando? La preocupación que tenía, que de hecho hoy se planteó que se levantaba ese protocolo, que en punto infundía un poco de miedo con respecto a la participación o no. ¿Vos querías decir algo, Laura, al respecto?、Eh, bueno, sí.、Eh... Cuando se estuvo por tomar la decisión antes de tomar el colegio y de las medidas de fuerza que se iban a tomar, se vio dividido mucho antes de la asamblea si se tomaba o no el colegio, justamente por un protocolo que bajó、eh, del Ministerio de Educación, creo que fue, que decía dónde se iba a sacar el periodo de PAEPA, donde diciembre y febrero, donde uno va a rendir. Que todos los alumnos, al levantarse la toma, automáticamente los que tengan más de 25 faltas se van a quedar libres. Bien, igual era digo, una forma sí, de era... tratar de, de que haya menos participación, infundir miedo y también generar esto, esto, ¿no? Un poco dividir, como habíamos planteado antes, que se convocó a las escuelas que no estaban tomadas. Digo, todo un tema bastante complejo, ¿no? El que están. Bueno, es más, cuando bajó el protocolo, hubo un grupo de, de chicos en los cuales estuve yo que pasamos por el colegio. Porque pensando en una toma d e l colegio teníamos que avisar que iban a haber consecuencias y eran graves las consecuencias, porque entre esas consecuencias también se hablaba de que la policía pueda entrar al colegio、eh, a reprimir. Había como mucho miedo y mucho un fantasma muy grande alrededor de lo que era la toma. Y después se supo que era un, un protocolo falso que había bajado y que no estaba firmado por la ministra de Educación. Entonces, al ser como un cheque en blanco, porque no estaba realmente puesto por el Ministerio de Educación, sino que era un fantasma que nos hacía meter miedo y que hacía que capaz no tomemos el colegio por estas razones, se bajó uno nuevo desde de la legislatura, donde se dice los derechos que tenemos como alumnos a tomar el colegio y los derechos como menores a que la policía no reprima dentro de un colegio. Y bueno Demás cosas que hicieron que s、sí、i、sí. se l l e g u a una toma. Perfecto, Laura. Sí, igual、bueno, hoy la justicia intervino y dijo que no se podía、eh, llevar adelante. Y si no me equivoco, citó a, a la ministra de Educación y a alguno de sus asesores para hablar al respecto. No sé qué derivó e esa reunión, pero bueno, me parece importante también hablar de, de esta situación porque es,、eh, era una de las razones por las cuales me parece buscaba、eh, que se aminore la participación del estudiantado. ¿Algo más que quieran agregar sobre este tema, chicas? ¿Algo? No. ¿Nada? No, no. Bueno, me parece que es importante que, que las escuelas secundarias estén en pie, que los estudiantes defiendan la educación pública como hacemos los docentes. Así que vamos a escuchar un poco de música, así nos metemos con el tema que ustedes trajeron.、Eh, vamos a escuchar el ángel de la soledad de los redondos. Espacio Publicitario. En el séptimo día tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica: Diez años recuperando el aire.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 Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas www.agufumigaciones.com.ar Ventas agufumigaciones.com.ar agufumigaciones, agufumigaciones SRL Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. ¡Vamos!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 Defendamos el cine Defendemos nacional. Defendemos el cine nacional. El cine argentino se autofinancia. A partir de un impuesto a cada entrada de cine y un c a n o n a la facturación de las radioteledifusoras, se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico. El cine no le q u i t a fondos a la salud, no le q u i t a fondos a la educación ni a los jubilados. Defendamos el cine nacional, fuente de trabajo genuino y patrimonio d nuestra cultura. ¿Hablamos de cine y cultura? Hablamos de cine y cultura. Porque el cine y la cultura. cultura Hablan de, de nosotros. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Espacio Publicitario. Bueno, seguimos con Hora Libre en el Barrio. No me presenté, mi nombre es Yael Blanca, me acompañan m i c o m p a ñ e r a Patricia D'Ambrosio y Néstor Cortés, y en la operación técnica está Julián Pelliza, que si no lo presento se va a enojar conmigo. Presenté a las chicas, hablamos de la toma, hablamos de las escuelas, y、si、no nos presentamos nosotros. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de, de los tatuajes. De los tatuajes. los No me dio ni tiempo, j o a n Bueno, Joana, contanos un poco acerca de la historia de los tatuajes, lo que estuvieron investigando. Bueno, los tatuajes es algo que en este momento es una moda muy tendenciosa en Nueva York. Es, son tatuajes que por ahí, hace un, más de un siglo, eran solamente para personas marginales. Para identificarte como alguien que e s t á en la marina o en el ejército. Pero ahora ya es una moda que muchos famosos ya han comenzado a llevar en su piel, que ya es algo normal. Ya vos salís a la calle y lo primero que ves es a alguien con un tatuaje. ¿Ustedes、eh. tienen tatuajes? No. no. no. ¿Ninguna、todavía. de las a t r a s Todavía. ¿Por qué todavía? Porque、no、siempre、dejan? está el problema ese de. Que es una moda de la nueva generación, los padres, el miedo, de que todavía no se hace como 10 años, no se podía donar sangre, que pase algo malo, que no. Pero para, vos no te haces un tatuaje porque no te dejan? Porque no me dejan, Por ahora. exactamente. ¿Y sabés qué te vas a tatuar? Sí. Bien, y te pregunto, yo no tengo tatuajes tampoco, porque, porque tengo una posición al respecto、sí. también. Pero digo. ¿Esto no, no también se juega con el tema de los tatuajes más allá de que te lo puedes sacar y demás? Es, que ¿Es como si fuera algo medio irreversible? Exacto, es algo que tal vez muchos ya se están arrepintiendo de muchas decisiones que tomaron, porque es algo que tenés que te llevar en la piel todo el tiempo. Ahora ya está lo e l rayo láser para sacar, s e l u y todo, pero tenés sí, pero que estar、eh, muy bien decidido Viste que, que por ejemplo,、algo. si a vos te gusta、no、sé, el fútbol, te t a t u a s a tu equipo y es, tu equipo es como la sangre, se supone que、Exacto. nunca vas a cambiar de equipo, pero ponle que vos te t a t u a s ¿Vos que tenés 17, 18? 17. Bueno, 17. Una banda que te encanta y pasan 20 años y te parece que era patética. Digo, es como fuerte el tema del tatuaje, ¿no? En, en ese sentido, digo, también, más allá de que existe el láser y demás, y v a pasando y también hay algo que dijiste que es interesante, que primero empezó como marginación y que ahora es una moda. Hoy, ahora ustedes cuatro, no sé, p a t r i v o s tenés tatuajes? p a t r i no tiene tatuajes, yo tampoco. <risa> Juli, ¿vos tenés tatuajes? Sí, dice que tiene uno y me señala su trasero, pero no le entendí muy bien.、Eh, pero digo, en general, digo, hay mucha gente que tiene tatuajes. Digo, ahora es como que ser distinta o distinto es no tener tatuajes, ¿no? Es como Exacto, algo extraño. Es como, vos salís y si no tenés un tatuaje, ya no sos como parte de la nueva generación. Sí, no sé ni siquiera si es nueva generación, porque es... ahora, digamos, la gente hace unos años, 10,、Los、15、influencer. años. Pero digo, cuando sea mucho más grande va a estar repleta de tatuajes. Aparte, hay como también una cuestión de si tenés tatuajes, tenés que tener un número, no sé si par o impar, no sé si lo escucharon eso alguna impar. vez. ¿Impar? Sí, es impar, r p o r qué? ¿Qué pasa、no、si sé,、no? una amiga me dice que.? Se、qué? te c a e un brazo. o、no, n o es de mala suerte, supuestamente? Si le des un número. ¿Es eso, de... eso lo hicieron circular los tatuadores para que nunca <risa> termine te, de hacerte tatuajes. También pasa、sí. con los piercings. Se supone que tenés que tener siempre algo impar. Porque ver, un yo número tengo, par ay, es yo tengo par. de mala suerte. Con razón, me va tan mal、par. en la vida. ¿Vos cuánto tenés impar? Cinco tengo. Ah, bueno, yo tengo, mira, cinco y uno son seis. Ahora me doy cuenta dónde está el problema. Bien, y en este sentido, ustedes estuvieron y entrevistaron a un tatuador, como para que nos dé su palabra, sí, ¿no? En l s o s r a s entrevistamos al tatuador de una amiga que es el que la tatúa a ella y el que futuramente viste que cada u n o adopta como un tatuador、sí. y es el que te va a tatuar siempre. Y es como le el tatuador.、Preguntas. Le decimos、claro. el tatuador, no mi sabemos. Mi tatuador、eso. se dice. Ah, mira. Se dice mi tatuador. ¿Y cuántos tatuajes le hizo antes de que lo escuchemos? A, a tu amiga, el tatuador. Lo más gracioso es Que a ella le hizo uno solo. Ah, bueno, entonces, <risa> o es muy b u e n e tatuaje. Los, pr los próximos con él y aparte tatuó a su primo, a sus amigos. El tatuador de la familia、sí. se p o d r llamar. Bien, escuchamos el audio, ¿te parece? Sí. Piercings, el bull y los microdermales. Además, lo ubicado en lugares poco comunes. Los tatuajes dependen, hay muchas variedades según los gustos, pero están los de acuarela, los de puntillismo, los tradicionales. Todo eso es, están muy de moda. Que representan determinados momentos y situaciones de mi vida, a ver, fueron algo que me marcaron. No, porque hoy en día está en todas las culturas. De hecho, culturas que ni siquiera conocemos ya venían marcándose con alguna otra técnica. Todo desde los trabajos de los profesionales hasta la higiene, o sea, todo hay que m i r a r antes de tatuarse. Bueno, parece que se despertó de la siesta el amigo para hablar de tatuaje, pero es un artista, ¿no? Habló de puntillismo, habló de la acuarela. En un momento no sabía si me estaba hablando de arte o, bueno, pero es verdad, para ellos y para mucha gente los tatuajes son arte. ¿no? Vamos a, yo no los subestimo, ¿eh? Yo hablo, discuto el tema de la irreversibilidad, es lo único que a mí me genera conflicto. El resto me parece que cada quien puede hacer. Lo que quiere su cuerpo. Y querían contar un poco más de la historia, ¿no? Hablamos de la moda, lo, lo marginal. Claro, el... nos interesó como buscar de dónde empezaron los tatuajes, porque ahora es algo tan normal tener un tatuaje, pero antes no, antes se veía como más marginal y era mucho de la marina. Y bueno, buscamos que en, para 1771,、eh, to, en la marina británica empezó y se asocia desde ahí mucho a la marina, los tatuajes. Después miramos que existieron desde siempre, es más en Roma y en. Egipto se usaba sobre todo para los que hacían cosas en contra de Dios y se los castigaba por eso y se los castigaba también poniéndole un tatuaje, porque más de ir presos eran como que ya quedados con una marca y la sociedad ya te distinguía por eso y te dejaba como de lado.、Y、después vimos que en los años 60 y 70 con los hippies se hizo mucho más popular y que todos los hippies de ese momento. A la hora de ser profesores, maestros, todos. Digamos, personas normales que、gracias. en su. <risa> ¿Qué? ¿Pero por qué? Me sentí identificada eres... con lo de hippie, con lo de maestra y con lo de persona normal, no sé si tanto, pero gracias. Claro, pero fue como un boom de una época que, como perdura en el tiempo el tatuaje,、eh, se fue haciendo más conocido, después empezaron con algunos famosos. Hacerse mucho más. Ahora, por ejemplo, Candelaria Tinelli, que es alguien que tiene muchos seguidores en Instagram,、eh, mueve a que otra gente también se haga tatuajes. Y que es algo muy normal, por ejemplo, en la adolescencia, hacerte un tatuaje. Y hay gente que ni siquiera sabe que se va a tatuar, como hay gente que quiere llevar un mensaje en su piel, o como arte o un dibujo, hay significados. Eh... Sí, tiene que ver con el exhibir, ¿no? Tiene que ver, digo, está bueno, vuelvo a esto que decían ustedes, De la marginación de la marca, porque al principio, por todo lo que contaste vos, en realidad era una marca hasta los 60, más o menos, que no era tan positiva, ¿no? En la cárcel,、eh, quienes eran como los marginados y, y quienes estaban o en la marina, o digo, no, no era como una marca en el sentido positivo, y sin embargo, hoy tener un tatuaje es como, lo haces como para exhibir algo, es como si pensamos y、si、lo podemos, pienso, ¿no? En voz alta. Lo pensamos con las redes sociales, es como exhibimos nuestras imágenes, nuestros pensamientos. De hecho, hay gente que tiene escrito una canción entera, más o menos, en un brazo. Los jugadores、sí. de fútbol se tatúan, vieron que los jugadores de fútbol, por ejemplo, se tatúan los brazos y las piernas, que son las partes que se ven. Quizás tienen más tatuajes, ¿no? Pero como para mostrar que están tatuados, es Bueno, como... brazos a mucho también cuando nacen tus hijos.、Eh, apenas、no. nacen, tenés tatuados en los brazos los nombres de tus hijos. Eh, en el colegio había un preceptor que lo m i r á b a m o s porque fue, nacieron los hijos y al día siguiente ya tenía tatuado en los dos brazos el nombre de sus mellizos. Y se usa mucho. Bueno, yo tengo personalmente amigas que sus primeros tatuajes fueron por la pérdida de alguien muy cercano, como la madre o la mejor amiga. Y, y es algo que es, puede ser un recuerdo para vos, puede ser un pensamiento o un lema que vos lleves como vida y quieras mostrárselo a los demás a simple vista. y En un tatuaje es más fácil. Sí, también igual pienso que es atravesar una situación de dolor, porque no es que un tatuaje, digo, no es el, el de Jena que te lo pones y se te sale a los dos días. Digo, te tienen que. Hay un, un poco de, de, de lastimarse un poco para después llegar a esta situación de exhibición. O sea, yo no conozco a nadie que me diga, no me dolió nada. ¿No? Digo que no, que es pasar como por atravesar esa situación para después llegar a lo que decís vos, que es mostrar,、eh, ya sea.、Eh, El nacimiento de alguien, el recuerdo de otra persona, que te guste una banda, lo que fuera que consideras que querés exhibir. Es atravesar claro, eso. Claro, es algo como que está muy popular, pero sí duele, duele menos o duele más. O, sea, también es o me lo baro. Es caro también hacerse un tatuaje. s e n i a l obvio. No Sin embargo, es, Tenemos Ahora es el como tatuaje. mucho más común. Tenemos el tatuaje igual de clavito, me lo hago con clavito <ríe> y me escribo、no、sé, Juli. Con L, y, pero está ese tatuaje también. Que es un tatuaje más marginal, como, como decís vos, pero, pero bien. Bien, ¿y qué más podemos contar sobre los tatuajes antes de escuchar el otro audio que tenemos?、Eh, no, bueno, yo puedo dar mi opinión sobre los tatuajes, sí, de que, por decir, a mí no me gustan, porque. Venimos a hablar de tatuajes y ninguna de las personas que está acá está tatuada y somos. Sí, sí, s Es lo mejor del mundo este programa. Bueno, somos. Un poco objetivos, ¿no? Porque, tipo, a algunas sí le g u s t a se los piensa hacer más adelante, pero por decir como a mí, no me gusta. Y、sí, sí. a j o a n a n o la dejan por ahora, pero <risa> está esperando el momento para. A mí No para... es que sea que me guste, sino que el tatuaje que yo tengo pensado es para recordarme algo muy fuerte en mi vida. Por eso, por eso digo, pero es una forma, porque hay distintas formas、sí. de recordar. Digo, a mí hay cosas que me encantan y pienso que nunca a esta altura de mi vida van a cambiar, y sin embargo, no creo que el tatuaje sea la forma. De llevarlo,、Exacto. ¿entendés? Digo, el, el, el tatuaje también en particular, como los p i e r c i n g pero no sé, la diferencia sería que vos te sacás el arito y se te cierra, te teñís el pelo y en algún、mm. momento se te destine. Digo, tiene que ver con esta cuestión de exhibir algo y de una manera, más allá de que existe el láser y demás, Digo, un poco más irreversible, pero, pero está bien. Para mí, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que. Lo Muchos lo usan como arte en realidad. Yo creo que hay mucha gente que se hace dibujos por ser lindos o por ser una pintura. Y, y se usa mucho que te llenas el cuerpo, las mangas.、Eh, hay que rellenar una manga. Es buscar dibujos. Es... Y hay mucha gente que es muy g r a c i o s o porque se hacen como notas memoria. Y es como que todo tu cuerpo va haciendo frases, como cosas que no te q u e r e s olvidar. Me hiciste acordar una película, y... m i、eh, eh, es, En ese sentido es medio bizarro, pero, pero. Yo creo, o sea, yo no estoy en contra de los tatuajes. Y me parecen lindos. Ya cuando la gente se tatúa la cara, la cabeza, los ojos, me da muchísima impresión. Porque ahora te podés tatuar todo el cuerpo. Es como que no hay una parte del cuerpo que no te puedas tatuar. Y sí,、si、la piel es como un lienzo. t A m b i é n los、Totalmente. dientes te podés tatuar ahora. ¿Los dientes? Sí, con、los. carbono, no sé qué cosa, para e v i t a r las caries. Pero ya es una locura, porque、es、hasta lo que pasa después. Y hay gente que no puede ir al dentista y otra gente se tatúa los dientes. e s、sí. Porque el medio que te interrumpimos, Nicole, ¿qué es lo que querías decir respecto a tu posición? A bueno, no, no, yo quería decir que en parte, o sea, nunca pensé en hacerme un tatuaje, de hecho, creo que. Siempre, mi papá tiene un tatuaje, se lo hizo cuando era joven y, como que ahora no le gusta tanto, viste que ya no te lo puedes sacar, como que un poco complicado. Y me dice, vos nunca te hagas, hijita, siempre me dice. Pero, o sea, siempre me crié con eso de que siempre me decía, no, no te hagas porque es algo de que te m a r c a para toda la vida. Por ahí, más adelante, cuando creces,、eh, te arrepentís de tenerlo, entonces. Mejor trata de esperar y cuando estés más segura, si querés, pero él siempre decía que no. Que por mi parte, no me gustan a mí los tatuajes que son muy llamativos, que son así muy grandes. O sea, tipo, si es algo chiquito que por ahí no lo ves, no lo ven tanto, estaría bueno. Pero igual, yo por ahora no quisiera tener un tatuaje, pero no sé qué pasará más adelante. Sí, igual, digo, no hay un límite. Si alguien se lo quiere hacer a cualquiera, n、no, a、no, y puede, sí, tiene el dinero y la disposición y todo eso, se lo hace, digo, no es algo que. Bien, ¿quieren que escuchemos el segundo audio? Sí, escuchamos Juli. Los tatuajes de moda son mandalas y diseños en puntillismo ahora. Eso se está trabajando mucho. Lo más interesante para mí de los tatuajes es que podemos expresar muchísimas cosas en los diseños que vamos a llevar. El t a t u a j e que llevo me lo hice para expresar una filosofía de vida y un aprendizaje. Y su significado es levantarse siempre y más fuerte. Sí, el t a t u a j e en realidad es cultura. Por siglos el ser humano se acostumbró a demostrar mediante dibujos lo que nos pasaba y cómo influye todo a nuestro alrededor. Contando historias, generando un medio de expresión que hoy ya prácticamente está sentado, normalizado y convertido en arte también. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de hacerse un tatuaje? Principalmente creo yo tomar conciencia de que es algo que vas a llevar con vos toda la vida. ¿Y qué hay que hacer para ser un tatuador? Yo creo que lo posible, siempre tratar de instruirse en alguna institución capacitada para aprender de manera eficiente lo que, todo lo que es bioseguridad y sus reglas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente el uso de las herramientas para tatuar, conocer tu máquina, conocer cómo, cómo va todo el manejo de las agujas. Pero, y decían las chicas que este era un compañero que tiene cuántos tatuajes, Johnny, no、mm, como que se v e a seis tatuajes.、Sí, eh, s、sí. Empezó, i s seis sí, se hizo uno y siguió y no pudo parar. Seis, tiene seis, pero le va a dar las mangas, tiene los brazos, tiene un l o b o tiene un par de cosas. Pero no era que no tenía que ser impar,、eh, no tenía que ser par. Sí, pero siguen en proceso muchos de los tatuajes.、Ah, d、sí. ni siquiera están pintados. Ah, bien, o sea, bueno. Y es como un fanático defensor de los tatuajes. Sí. ¿Cuál es su argumento?、Mm, la verdad, no sé. La verdad es que le gusta. El primer tatuaje que se hizo viene de un día que se fue a. ¿Dónde fue? Se fue de viaje con un amigo y se hizo un tatuaje porque el amigo dibujó la frase. Y bueno, fue... <risa> Es totalmente. <risa> Bien. Un t a t u a j e compartido que está mucho de moda también. Hacerte un t a t u a j e con tu mejor amigo.、Ah, bueno. Después te peleas y se pudre todo.、Exacto. Antes, cuando éramos más chicos, era como el pacto de sangre que hacían. ¿no? Bueno, ahora con todo el tema de las enfermedades, no es más así, pero era así. Bueno, escuchamos un poquito de música y seguimos con las chicas. Con las chicas de las Falcones, y ahora vamos a cambiar, no rotundamente, porque tiene que ver con esta idea de, de la alternatividad y un poco también de, de lo que se instala, la moda, lo hegemónico, lo que deja de ser alternativo. Y ya tenemos acá a Wanda que nos va a hablar un poco de Ataque 77. Ataque 77 es básicamente una banda de punk alternativa, bah, no es tanto alternativa, sino es tipo punk, que se formó en Buenos Aires en el 87 en Flores. Bo. Y sus miembros actualmente son tres, porque los hermanos p a r t u s z i ya no están. Y creo que Ciro tenía un problema en las cuerdas vocales, por eso ya no canta más. Pero tiene otra banda. Sí, Jauría.、Ah. Sí, tiene otra banda ahora. ¿Y qué es lo que, y qué es lo que、eh, se puede decir que hace que sea independiente? O en su momento que fue independiente? El, el contenido de las canciones. Por ejemplo, ¿se te ocurre algo? ¿Te acordás de algún tema? O, yo me acuerdo porque yo me acuerdo cuando empezó Ataque 77. No, no sé si justo cuando empezó, pero me acuerdo de mi adolescencia de un disco en particular que se llama El cielo puede esperar. Sí, ese es bastante uno de mis favoritos. Ah, mira, bien, entonces podemos charlar de eso.、Eh. Y, y los temas, o sea, ya el punk de por sí, si pensamos en términos de, de tribus urbanas o de modas o, o de culturas, ya se dice alternativo respecto al resto. ¿Y qué sería lo alternativo a Ataque? Eh, básicamente, yo creo que es el contenido de las canciones que es bastante político, bastante contexto. Las canciones son en un contexto político bastante importante en Argentina, porque la mayoría habla. Hay una del 2001 que es Escae el Éxodo, que habla de la situación del país en ese momento, como también cartonero. Sí, Hace que... un rato estábamos hablando de s e e t n t i s t a s justo、sí. con Julián, de casualmente. Pero sí, o sea, tiene que ver con confrontar e l poder, ¿no? Claro, que es todo el movimiento punk que, que también que empezó en Inglaterra hace、eh, años. Que también es un movimiento anarquista, que es iba contra toda autoridad. Bien. á s i c a m e n t e Y después pasó lo que pasa con muchas bandas, ¿no? Decíamos recién que pierde un poco su característica de alternatividad cuando vienen las grandes compañías y. Claro, cuando los compran las corporaciones. ¿Y eso qué genera? En, y, en alguien que le guste el punk, ponele. ¿Genera decepción o decís, bueno, sido、no, igual? Genera、banda. bastante decepción. Como que querés que siga siendo alternativo、claro, forever. Claro, es como una banda que tiene que ser siempre, pero o sea, empezó como un grupo under y tiene que terminar siendo under. Porque es la, la esencia del grupo, es ser under. ¿Y hay bandas así que les parece que puedan sostenerse? Yo conozco algunas que me parece que se sostienen como por fuera del sistema, por decirlo de algún modo. La verdad, yo creo que ninguna. No necesariamente punk, pero. Sí, actualmente ninguna. Todas se venden a las corporaciones. Sí, igual también a veces hay cosas que hay que negociar, ¿no? Ataque 77 es una banda muy conocida, pero hay bandas más chiquitas que quizás el mensaje que tienen para dar, como decís vos, si no se masifican en ese sentido, no llega a más que un grupo de gente muy chiquito. Entonces es como medio una pregunta para hacerse. ¿Llegamos a mucha gente y l l e g a m o s el mensaje o seguimos siendo como.? ¿No? Está bueno eso también, porque si la idea es ir en contra del sistema, a veces estar adentro del sistema es una forma de romper el sistema. Y estando a fuera es medio difícil romperlo. ¿O no te parece que puede ser así? Las chicas, no sé qué piensan ustedes. Y sí,、si、es tipo, a veces s i te tenés que como asociar con、que、el、no、sistema. Que no significa venderte. O sea, en realidad el sistema te ofrece algo que le conviene, a vos te conviene ser parte del sistema porque de alguna manera llegas a más gente. Si la idea de, de una banda es hacer arte,、eh, hacer llegar un mensaje. No sé si me ocurre. ¿Alguna otra banda que se les ocurra?、Mm, no, yo no soy tanto de escuchar, tipo, bandas así, s a l más de los clásicos. ¿Y formas, digamos, prácticas culturales que te parezcan que pueden ser alternativas?、Mm, no, por ahora no, bueno, no se me ocurre nada. ¿No se les ocurre、no. por allá? No me quiere hablar más. Yo a n o a no me quiere hablar <risa> si más. Si hablamos de bandas independientes, tipo, también está Callejeros. Pero es como que tuvo todo el quilombo ese de Cromañón, como que los tiraron abajo en un bolche de rock'n'roll, a d un, en una zona de Cumbia, o sea, es como que lo tiraron abajo. Sí,、propósito. en realidad es como bastante más complejo, me parece, el, el tema de, de lo que sucedió en Cromañón y demás. Pero, digo, Callejeros no sé cuánto tiempo tuvo independencia, porque en realidad Callejeros, digo, justo me trajeron un tema que. Un tema, tema general como la música y demás, que más o menos, como me gusta mucho la música,、uh -huh. lo manejo. Pero, digo, Callejero s no, no sé cuánto tiempo tuvo como independencia al de la Renatividad, porque al toque、eh, sacó un montón de discos, digo, más allá del hecho en sí de Cromañón.、Eh, no sé si tuvo tanto tiempo. Estamos hablando, cuando vos decís Ataque, ¿qué dijiste? ¿Qué año? ¿1987? Sí, del 87. b e n o es una banda que aún hoy, con menos integrantes, sigue vigente. Callejero s no tuvo tan larga vida. De hecho, no, no sé cuál es la situación actual, pero, pero digo, como que mucho más rápido fue como tomado por el sistema, a eso me refiero. Pero digo, hay quizás otras bandas que como sostienen que la manera de mantenerse y demás es como no, no, no ir por dentro del sistema. Y hay otras bandas que van、eh, adentro del sistema, pero igual siguen teniendo mensajes que,、eh, que son críticos. Digo, son como distintas formas, me parece. Bien, y pensábamos también que, que, hay, que hay distintas formas en que los jóvenes y las jóvenes se manifiestan que pueden ser entendidos como, como algo alternativo, digo, más allá de independiente. Bueno, por ejemplo, los canales de YouTube, el uso que se hace, la posibilidad de decir lo que se piensa, digo, me parece que son. Eh. Sí, sí, eso ahora tiene una, una gran repercusión.、Eso. De hecho, la mayoría tiene un canal de YouTube. Que, ¿Y para qué los usan? Sin, y ni, o sea, no todos tienen el mismo objetivo con eso, pero creo que cada uno trata de mostrar lo que más le gusta.、Por、¿Vos para qué lo usarías, por ejemplo? Y más. A mí me gusta más la moda, no sé, creo que. Pero, sería por más... ejemplo, ¿lo usarías para mostrar cuál es para vos la moda que se viene, cómo hay que vestir? Claro,、no、más, o sea. para, más para eso. ¿Y、yo. pensás que tendrías muchas seguidoras y seguidores? Y en eso yo creo que sí. ¿Sí? sí. ¿Y cómo haces para moverlo y que la gente diga, ay, mirá qué bueno? No, pero primero e m p e z á s de a poco con tus amigas, pero después tus amigas lo encuentran a sus amigas y así sucede. O de boca en boca, volvemos、claro. a, a, la, a lo primitivo al final.、Empe、vamos、claro. a la tecnología y volvemos a lo primitivo. Y, y todo en la tecnología siempre es así: con un pequeño mensaje después se convierte en algo grande. Entonces、sí. creo que se empieza así. También depende mucho de la forma en la que te presentes en YouTube. Claro, sí, Porque sí, sí, básicamente sí. todos los seguidores, los YouTubers ahora que tienen muchos seguidores, son los que tienen una forma más amplia de comunicarse con los fans, que siempre están pidiéndole sus s opiniones. Por ejemplo, el Rubius, que comenzó con eso. No sé ¿sabes? de qué me estás hablando. <risa> <risa> Pero bueno, supongo que es un YouTuber. Sí. es、pues, un YouTuber muy famoso ahora en este momento, que llegó ahí. Por los fans, pero que ya. a p e r o de qué habla?、Todos. ¿Qué dice? Hablar de videojuegos, que... Ah, bien、eh, tratar temas de adolescentes, chistes, así. Bien, y, y busca la participación y en esa participación.、Uh -huh. Hablar de temas que vos, por ejemplo, no lo vas a encontrar en la televisión. Bien, muy interesante lo que decís, porque nosotros siempre trabajamos eso, que los medios de comunicación en general no, no tienen la voz. Eh, e x a c t a m e n t e y es lo que, por eso, en parte, este programa tiene que ver con lo que ustedes piensan, más allá de lo que nosotros y、si、nosotros pensamos. Y se está por ir el programa, está por terminar, pero ya que son cuatro, les quiero preguntar. Están en quinto año. Sí. ¿Ya saben qué van a hacer? Sí, sí. A sí. ver. Periodismo. Periodismo, ya sabes dónde vas a estudiar,、sí. lo tenés pensado.、Uh -huh. Bien, ¿la escuela te sirvió para encaminarte en esa línea? Más o menos, pero. <risa> Bien, sincera. ¿Por qué pensás que más o menos? Porque yo me esperaba, empecé el secundario en las f a l c o n e s ¿Ya querías hacer periodismo? Sí,、bien. Me imaginé otra cosa, que iba a empezar con las materias que tengo ahora en quinto y que las iba a empezar desde el primer año. Cuando me dijeron Escuela de Educación Media, tipo, pensé eso. ¿Y estuviste decepcionada hasta quinto? b、claro. i bien. <risa> bueno, pero yo qué sé.、Eh, en general es así siempre, es como un tronco común y después hasta en la especialidad, pero. Pero bueno, me alegro que por lo menos sigas sosteniendo y no hayas desistido y decir, bueno, al final d e c i d í e s t u d i a r otra cosa. ¿Vos allá? Yo voy a hacer una licenciatura en nutrición. Licenciatura en nutrición,、sí. ya sabes dónde,、sí. estás anotada.、Eh, estoy comenzando a hacer el UA21. Voy a dar unas cuantas materias para、uh -huh. poder entrar ya. Bien, para hacer el CBC, lo que te、sí. quede, y después estudiar en la Facultad de Medicina. Sí. Bien. ¿Por acá? Licenciatura en Fonoaudiología. Licenciatura en Fonoaudiología. Sí. ¿Y.? v o s q u e i b a s a hacer nutrición y f o n o d i o l o g í a ¿Lo fueron viendo ahora a medida que iban、sí. a medida que creciendo o no vinieron, vinieron con esta idea? No, no. Yo, yo vine、ah. con la idea de medicina, pero bueno, encontré algo que me gustó de la medicina. Bien, pero ¿la escuela te sirvió para ir encontrando eso? Es esto una por, escuela de comunicación. Por eso、no、te pregunto. No tiene nada que ver. Ya vine con el tema de mí. Pero no la pasaste、gusta. mal, ¿no? Porque, no. por ejemplo, hay pibes que los mandan a un industrial porque el hermano va a un industrial、sí. o lo que sea y la verdad que no les gusta、la、nada y la pasa n muy que mal. Fue un bachiller. Como Wanda, que decía que ella fue con la idea de que fuera un orientado a comunicación desde el primer año. Pero fue un bachiller, fue temas que todos los secundarios tienen, hasta cuarto año. Y después fueron materias muy copadas. A mí me interesaron mucho. Qué bueno. Y me enseñaron muchas cosas que la verdad me interesó. Bárbaro. Vos, Nicole, y terminamos con Laura y nos vamos.、Eh, yo, bueno, eso, pero no tenía la idea. Recién, más o menos, como Joana, tenía la idea de medicina. Pero. Después me fui para ese tema porque me gustó más, me copó más o s sea, esa a e esa carrera,、eh, Fondo Audiología. Bien, y por acá, a ver, Laura.、Eh, yo quiero estudiar producción y dirección de televisión y radio en Elícer. Bien, lindo, difícil, Elícer, pero bien, vamos, ¿te anotaste ya?、Eh, no, no, es en octubre. Estuve como, empecé como la idea del audiovisual y bueno. Terminé、ah, queriendo ir a la e s c a O sea que sí que la escuela, digamos, fue la escuela adecuada para. Digo, empezaste con esa idea con la m e j o A mí me gustaban las materias. Igual yo creo que si no te gusta la orientación, igual está bueno. Te gusta igual.、Cosas. Está bien, sí, pero está bueno, es como dice. A mí me gustaba igual. Yo la elegí por eso y como que siempre me gustó y me parece que está bueno. Bueno, genial. Bueno, chicas, gracias por venir. Eh, nada, eh, felicito que hayan podido. Participar, desarrollar lo que trajeron. Y bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio. Nos vamos escuchando llenos de magia.